Un saludo, Sintonía Berriozario y Ratia Sintonía 100.8 FM Jueves 20 de mayo del 2021 20 horas 4 minutos, 84 minutos de la tarde Y aquí comienza una nueva edición del programa Euskal Música Tu cita semanal Con todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Programa Euskal Música que también lo puedes escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 20 21 horas de 8 a 9 de la tarde, en el mismo dial el 100.8 Berriozar y Ratia, pero eso sí, en repetición. Y en cuanto concluye el programa del jueves, lo subimos a las redes sociales, lo subimos a las páginas que tenemos tanto en Facebook como en Twitter.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 Además también Euskal Música está en Instagram Instagram Euskal Música Donde vas a poder ver, donde vas a poder visualizar las fotos Con los grupos o solistas que pasan por aquí Por Euskal Música a presentar sus trabajos discográficos Jueves 20 de mayo en directo Sábado 22, domingo 23 de mayo Regresamos de Después de varios meses inactivos Debido a problemas de emisión, aquí estamos de vuelta para compartir contigo cada jueves en directo, cada fin de semana en repetición, todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria de 20 21 horas, de 8 a 9 de la tarde. Y al estar varios meses inactivos al no poder emitir, pues hemos dicho, vamos a solucionarlo de una manera mejor manera y es que también Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM lo puedes seguir a través de internet allá donde te encuentres una opción que te doy es entrando en www.infogastegune.blogspot.com www.infogastegune.blogspot.com Entras en la página Y clicas en el logotipo de la radio Y ahí estarás en directo Con toda, toda la programación De Berriozar y Ratia Y otra es Entrando en la página de Uscal Música, tanto en Facebook como en Twitter Porque ahí te damos Un ...directamente la página para poder escuchar cada jueves en directo... ...allá donde te encuentres el programa y por supuesto todos los programas... ...y toda la música que te ofrece Berriozar y Ratia a través del 100.8 de la FM... ...y por supuesto ahora a través de Internet. Dicho esto, aquí estamos de vuelta para compartir contigo todo lo relacionado a la música local a la música que se realiza en Uscarería y por supuesto nos vamos a poner al día durante estos uh, próximos programas porque tenemos mucha variedad y muchas novedades. Comenzamos con la última de ellas. Llegó el pasado viernes, día 14 de mayo, donde se presentaba el primer trabajo discográfico de Amac, cuatro chicas que seguro que ya las conoces. Una es Alaisteletea, otra es Maya Maisaliz Arribar, otra es Amaya Oreja y otra es Cristina Solano. Seguro que te suenan por Alay Sita Maider, por, Mas, por Maisa Eta Ishiar y por otros proyectos musicales. El comienzo de Amak surgió en el Festival de Triki de Oñati, la primera chispa que encendió el comienzo de esta banda. Cuatro madres individualmente recibieron la invitación de la organización del festival en 2018, aceptaron el reto y se unieron para preparar cuatro piezas. Ahí dio el pistoletazo de salida este proyecto musical de Amak. Una formación que ha grabado su primer disco en Hernani Durante marzo y abril de este año del 2021 La grabación y producción ha sido realizada por xavi Solano En su propio estudio con la colaboración del técnico Aitor Saizar Amak en su disco debut Tiene la triqui como centro de gravedad permanente Y une la afición para las melodías del folk vasco Y las voces polifónicas Amak en su nueva andadura musical Está lejos de aquel eh, mundanal ruido Del Triki Pop, cuatro trikis de cuatro madres junto a cuatro panderetas con juegos de cuatro voces Son los elementos básicos en este proyecto de Alites, Maisha, Amaya y Cristina Nos quedamos pues con este primer trabajo reciente publicación Lo dicho, el pasado viernes 14 de mayo lo editaban El álbum se hacía llamar igual que la banda Amak Y de él te extraemos dos de los temas Bye Amá y Egyaren Arnasa Zure gonen hartza, itxasua begoara Haren itzalbea, lekua babeslekua Zure atzamarrak, horraziz direbea Belarri atzean, jatzen berrigo rotoz nahi zantzuten erain askatasun desioak ematen ziemin dana berdinak egin nahi zituzten da eta berpiztu nahi deu hemen zuen arna sa astura nahi zituzten ez gera horti pasan erriko galkarri zengizabide eskaxa bat amutiko gaztea eta gura soa bestea La Txikiren aita Alargun lutzita emaztea Dezago nor duko eguiak Ta historia que pai Estaban sonando dos de los temas eh, para el primer trabajo para este nuevo proyecto musical de estas cuatro triquitilaris y pandereras, <ríe> digamoslo así, de esta banda. Ama, que ahí estaban sonando los temas Bye Ama y Egyaren Arnasa. Y ahora nos vamos con eh, la distorsión, que él fue el detonante de la creación de esta banda, Arima, en 2018, un proyecto que surge a raíz de mi metamorfosis musical y personal con el objetivo de plasmar las necesidades vitales y emocionales de una forma totalmente propia. El Suegas es el hilo conductor de unas canciones que te llevan de la calma a la catarsis y de la destrucción a la tranquilidad en pocos segundos. En 2019 presentaron su primer EP, Metamorfosis en diferentes puntos de Euskal Herria. La grabación se realizó en Bomberenea, donde Carlos Osinaga estuvo a los mandos. A principios del 2021, de la misma manera vieron publicadas seis canciones con el título Bilus Tassunaren Hanchita. Es el primer trabajo, digámoslo así, de esta banda, de Arima. El álbum, lo dicho, Bilus Tassunes Hanchita, del él te extraemos los temas Norae Sean y Utopía. Norae Sean y Utopía son dos de los temas que te puedes encontrar en el primer trabajo discográfico de esta banda de Arima, el álbum Bilusta Sunes, Han Chita. Ahí están Paul Bilbao a la guitarra y voz, Josu González al bajo y Gonchal Bilbao, A la batería Y de la música de Arimá nos vamos con algo más tranquilito. Nos vamos con Postal Collectionistak, que es eh, pues el segundo trabajo que publica esta formación tras publicar en 2019 Azken Gawa Irian. Con la idea de los viajes siempre presentes, los trenes han obsesionado a Ñigo Asensio en el proceso de creación de este segundo trabajo. Un sonido más crudo en ocasiones, como en el tema Otsu, Emocionala y en busca de un pop más Redondo en otros como Ondo Nago Anders Subillega e Íñigo Asensio Han grabado el disco en los Estudios de Tolosa Y Beñat Higuera eh, Ha mezclado y masterizado el Trabajo, el 18 de mayo Eh, subieron el pasado martes en Iruña Presentándolo en el Catacrac El 26 de mayo estarán en Bilbao Y el eh, 19 de junio estarán en la plaza de Berastegui Nos quedamos pues con este segundo trabajo Para Postal Collection Istak, Y del álbum Bagoy Utsac Te extremos los temas Airo Portuac y Ots Emocionalan comer rojo aquí en aquí an el lunes bis diegertatz und la semana mañana oran mindoan voler ver que Bion txuzi nian Jokoako kaletan abestu zuten bakera Pero hazará How you sure when here you get to done in the fashion Manio lana besarca tu Hay por tu arena ter que que cenar Quiero bailar I wish you were here in your kitchen and your eyes are shining Mañana la냐 pensar ca tu He de portuarana te I think the word again Jo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 Sigues en la sintonía de Riozar y Rotia, sigues en el 100.8 de la FM en este jueves 20 de mayo en directo, sábado 22, domingo 23 de mayo en repetición en redifusión. Estamos, por supuesto, en el programa Euskal Música que tras varios meses regresamos después de haber pues arreglado todo lo que teníamos que arreglar debido a que no podíamos emitir. Ahora emitimos Aparte de en el 100.8 de la FM en internet, seguimos el programa Osca Música y nos vamos con Adar, una banda que se forma en Bermeo en el 2018. El proyecto surge de la inquietud musical de Gorka Padrones por formar una banda de rock and roll cantada íntegramente en euskera. Después de un año de trabajo y dedicación a la composición de las primeras melodías, en noviembre del 2019 acuden a Koba Estudio de Bilbao para grabar De la mano de Sampe sus Primeras canciones Sus letras tratan temas muy diversos Pero a la vez bien conocidos En este tipo de música Tras la grabación el grupo afronta nuevos retos Y en el año 2020 reciben el premio Al mejor grupo vasco De la octava edición Del Rockane De los fuegos encendidos en aquel primer trabajo Quedaron las cenizas Es por ello que en diciembre del 2020 Vuelven al estudio que les vio nacer Y graban otros tres temas Que junto a los anteriores Pintan el infierno de estos diablos Pintan el álbum Errauchak De él te extraemos los temas Vete, vetean y Rock City Música formación a dar con este álbum Erroutchak ahí estaban sonando los temas BTBTan Bete, y Rock City. Hemos escuchado a Mac Hemos escuchado Arima, aposta al coleccionista y Stack Alar Y ahora nos vamos con el señor Iñaki Palacios Que regresa con The Giles. Hay que comentar que Iñaki Palacios va consolidando paso a paso Su trayectoria musical de Chistulari La canción danza del Vino triunfó como escaparate en 2013 Y desde entonces se ha convertido en emblemática En la celebración anual de la fiesta de la vendimia En 2017 publicó su primer disco Lurra Ardoa Dancha junto a Mulisca Dancha Chataldeá. En 2019 con el disco Arria se conformó un gran espectáculo en torno a la piedra con Yek, Perurena y Mulixá y ahora en 2021 regresa con su tercer disco. Viene junto a sus compañeros músicos de anteriores discos ahora bajo el nombre de The Guiles un álbum en el cual te puedes encontrar grandes y hermosas canciones como por ejemplo Drillo cats y Corapiloak. Sonando la música de Iñaki Palacios Y de Giles con este nuevo trabajo De estudio Baltic los temas True Jokets y Corapiloak Y ahora si te parece nos vamos a ir Al recuerdo, nos vamos a ir hasta 1994 Nos vamos a ir con una formación, la formación un kilo y nos vamos a ir con uno de los Clásicos, el tema Mendequad Donde los haya de la formación eh, un kilo álbum de 1994, ahí estaba el tema MENDECUA, con él eh, terminamos esta edición de Euskal Música, edición de jueves 20 de mayo en directo, sábado 22, domingo 23 de mayo en repetición, en redifusión, ahí estaba sonando la música de AMAC, arima Postal Collection, Istak, Alar e Iñaki Palacios, Andy Giles y el tema del recuerdo MENDECUA de 1994, de la formación E1Kilo. Recuerda que dentro de 7 días volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, aquí en el 100.8, Berriozari Ratia, o a través de internet, ya sabes, a través de infogastegune.blogspot.com. Entras en la página, clicas en el logotipo de la radio, o si lo prefieres, en Euskal Música, en Facebook y en Twitter. Ahí tenemos ya el enlace para que directamente puedas escuchar el programa en directo allá donde te encuentres y, por supuesto, toda la programación de Berriozar y Ratia. Lo dicho, en 7 días volvemos aquí, al 100.8, a Berriozar y Ratia, a Internet, para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Hasta entonces, saludo sagur